Aplaudenle fuerte a Jesús, vamos Vamos a adorarlo con todo nuestro ser Nuestro Dios es fiel, amén che liti mi misericordia e